Tarde la una en Canarias, Red Eléctrica niega que España haya fallecido un ataque informático y el presidente del gobierno deja abierta esa posibilidad. No descarto ni señalo, pero no rechazo ninguna hipótesis, ha dicho, porque apunta Pedro Sánchez que hasta que no terminen todos los informes que se han encargado, no se puede desechar nada de lo que sucedió en los cinco segundos en los que el sistema se cayó. Pedro Sánchez ha actuado. Como Pedro Sánchez, sugerir que q u i z á las instalaciones y suministros eléctricos sean más vulnerables de lo que pensamos y que, como lo son, pues necesitarían más inversión y protección. Así que estaría plenamente justificado que el incremento en 10 0 0 0 millones de euros de nuestro gasto en defensa se gastara en proteger esas instalaciones y no en la compra de armas. La otra clave de la intervención presidencial de hace apenas media hora. El continuo señalamiento a las empresas privadas y a Red Eléctrica. Y es curioso, porque resulta que el accionista mayoritario de Red Eléctrica, y el presidente lo ha obviado, es el propio Estado. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. Pedro Sánchez se apunta como tanto la agilidad para recuperar la normalidad en España. El sistema, por tanto, ha reaccionado con agilidad. Los actores públicos y también privados han actuado con eficacia y la coordinación entre administraciones públicas ha sido, creemos que, excelente, leal, algo que quiero poner de relieve hoy aquí Ante los medios de comunicación y también la ciudadanía que esté siguiendo esta comparecencia. Y anuncia una comisión de investigación en el seno del Consejo de Seguridad Nacional para determinar lo sucedido. Pero sin prisas, ha dicho para no cometer errores, el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular está restablecido al 100%. Se descarta que su caída haya estado provocada por un ciberataque. Y esas son las conclusiones más relevantes del director de operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto. Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento.、Eh...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 Y a pesar de ello, el presidente sigue sin descartar nada. Se ha recuperado el 100% del suministro, pero no el transporte. Rodalíes funciona a cuenta gotas. Galicia está aislada por tren. En Madrid, Atocha, los viajeros van siendo recolocados, pero con lentitud. Y los más afortunados han logrado hacerse con los primeros billetes, aunque algunos tuvieron que dormir en la estación. Quiero agradecer a todo, todos los vecinos que a las tantas de la noche nos han ido trayendo mantas y comida de sus casas. Y、sí, algunos incluso se ofrecieron a llevarnos a sus casas con los niños y tal. es el de Acero el destino paradas ¿Hablo? ¿Ave? Barcelona intermedias a Zaragoza, Tarragona? ¿Con No. y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 Para poder hacer las compras, porque esta mañana los sistemas de pago electrónico han funcionado, sí, pero no eran estables. A veces fallaban, como nos contaban en el mercado barcelonés de la boquería. Pues me he ido a comprar en una de las paradas, sí que me ha funcionado el datáfono, pero aquí y aquí no. Por tanto, entiendo que las telecomunicaciones fluctúan. Tengo dos y ninguno de los dos funciona. Las máquinas de cobrar pues no funcionan en este momento. Hay datáfonos que no me funcionan, otros que sí. Sí, ahora mismo no tengo datáfono. que Hoy en día ya más del 80% de los d a t o De las ventas es con tarjeta y, claro, sin tarjeta no podemos hacer nada. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier. La Audiencia Nacional investigará si el apagón fue consecuencia de un sabotaje. El juez Calamar recuerda que los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo si su finalidad es desestabilizar el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales. El cardenal Angelo Bechu, apartado por Francisco por un delito financiero, facilita las cosas. Ha renunciado a participar en el cónclave que empezará el próximo 7 de mayo a las 4 y media de la tarde para elegir al nuevo papá. El IPC de marzo bajó una décima y sitúa la inflación en el 2,2%. Gracias al abaratamiento del gas y a los carburantes, según el dato adelantado del INE. Se modera también el crecimiento económico en el primer trimestre. El PIB avanzó un 0,6%, una décima menos que en el cuarto trimestre de 2024. Francisco r e i n e s asumirá la dirección de Criteria c a i x a en sustitución de Ángel Simón, hasta ahora primer ejecutivo del brazo inversor de la Fundación. El movimiento se produce apenas 15 meses después de que fuera nombrado. El líder liberal Mark Carney se impone en las elecciones parlamentarias de Canadá, pero no logra mayor. a mayoría absoluta, el vencedor de los comicios, afirma que hablará con el presidente de Estados Unidos de los vínculos entre ambos países, pero avisa de que Trump nunca les, doblega, les doblegará. El Kremlin rechaza la propuesta de Ucrania de declarar una tregua de un mes e invita a Kiev a sumarse al alto el fuego de tres días para el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Oferta de Putin que Zelensky califica de manipulación. Y en cuanto al tiempo, ajeno a los efectos del apagón, ¿no? hoy el día está soleado. Y con temperaturas al alza. Descartado que el apagón sea fruto de un extraño fenómeno meteorológico, la primavera sigue su curso, dando una de cal y otra de arena, que tan pronto sacamos la manga corta como el paraguas. Hoy muy parecido el tiempo al de ayer, aunque algo más revuelto por la tarde. Se espera que brille el sol y los termómetros sigan subiendo, sobre todo en el norte, en el área cantábrica, pero empezarán a aparecer las primeras nubes a orillas del Mediterráneo y alguna tormenta que otra en el oeste, por una borrasca que está llegando a la península y que mañana sí va a dejar p r e c i p i t a c i s En Galicia. Bienvenido al o g a r t a Cero. Elena Gijón. Reunión otra vez esta mañana del Consejo de Seguridad Nacional, en cuyo seno se va a constituir una comisión de investigación, según ha anunciado el presidente del gobierno, para determinar qué sucedió en los cinco segundos en los que la generación y el consumo eléctrico en España cayó a cero. Ha advertido Sánchez de que va a pedir explicaciones a las eléctricas, ha comparecido para negar que esto haya sido fruto de un ataque terrorista, pero sí ha respondido en las preguntas a los periodistas, presumiendo de que las infraestructuras y la actividad económica Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, se estén recuperando con agilidad. Así es, sacando pecho el presidente del gobierno también en esta crisis del apagón, cuyas causas todavía están sin explicar. El gobierno fue transparente, el gobierno fue ágil, el gobierno está actuando con prudencia, ha dicho Pedro Sánchez sobre lo que ha ocurrido. Insiste en no descartar ninguna hipótesis, lo que sí descarta red eléctrica. Y por eso ha dicho que la investigación será la del propio gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados.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 Sánchez ha dicho que las nucleares no son la solución, sino el problema y que habrá responsabilidades de las empresas privadas, aunque se da la circunstancia de que el accionista mayoritario de Red Eléctrica es público. Bueno, ya veremos cuáles son las conclusiones de esa investigación privada, pero no obstante, la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama, ha acordado abrir diligencias para investigar si el apagón pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, porque eso encajaría a Eva Yamazares en un delito de terrorismo. La Audiencia Nacional abre sí diligencias para investigar un posible delito de terrorismo. El juez José Luis Calama explica en un auto que, aunque la causa del apagón aún es desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles y, por tanto, resulta necesaria la apertura de una investigación judicial. El magistrado da diez días al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica para que le hagan llegar sendos informes indicando la causa o las causas que motivaron el apagón. Igualmente, la Jefatura de Información de la Policía Nacional dispone de diez días. Para elaborar un informe preliminar. Según el auto, el incidente afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras de servicios esenciales para la sociedad, como salud, energía, industria, transportes, etcétera, lo que ha supuesto una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos. Primeras diligencias judiciales, pues, abiertas de oficio por parte del juez de guardia al no haberse descartado un posible acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas y, por tanto, Un delito de terrorismo. Bueno, pues el presidente del gobierno ya saben que esta posibilidad la deja abierta como muchas otras, no la cierra. El presidente cree que esta investigación es lógica dentro del Estado de Derecho. Insiste que no tiene información concluyente de que haya sido un atentado terrorista, pero que quiere analizar todas las opciones, que ellos están a la espera de un montón de informes de Europa, del Consejo de Seguridad Nacional, de las empresas privadas. La oposición, entre tanto, se queja del apagón informativo del Ejecutivo que no ha respondido a las llamadas de ningún líder político. Ni se ha puesto en contacto con ningún presidente autonómico. El PP se lamenta de que Sánchez, por ejemplo, no haya respondido a las llamadas de Feijó, aunque el presidente ha explicado que fue imposible por la falta de cobertura. No le conectaba el teléfono con Fijón, aunque sí pudo hablar con algunos líderes internacionales. El líder de los populares recela de esta explicación que solo se dieran 15 minutos a las comunidades autónomas para pedir el estado de emergencia y también recela José Ramón Arias de la opacidad informativa del presidente. Un gobierno que ha estado sobrepasado por los acontecimientos en todo momento y que no ha estado a la altura de las circunstancias, como se han demostrado los españoles. El líder popular, que ha suprimido su intervención inicial en el Congreso del Partido Popular Europeo, que se celebra aquí en Valencia, ha reprochado al Ejecutivo su falta de reacción y de comunicación sobre lo ocurrido y sobre las consecuencias del gran apagón. Núñez Fijo ha lamentado que, de nuevo, las comunidades autónomas han estado huérfanas por parte del gobierno central. Y, y hemos. He、contextualizado la situación, intercambiado información. ¿Y ¿Cómo es posible que el gobierno no haya hablado con los presidentes autonómicos de forma simultánea para analizar cuál es la situación en cada uno de los territorios que conformamos España? ¿Cómo es posible, insisto, que esto se produzca? A este conclave del principal partido europeo acuden varios primeros ministros, así como la presidenta de la Comisión y del Parlamento Europeo, y en el que se va a reelegir a Manfred Weber como líder del EPP, que ha aprovechado lo ocurrido ayer en nuestro país para reafirmar la vulnerabilidad de Europa. No han sido más benévolos como un club a los socios de gobierno. De hecho, Esquerra, Podemos y el b e n e g han sido los primeros. Ignacio Jarillo en demandar la comparecencia del presidente y de algunos ministros para explicar qué es lo que ha sucedido. Así es, piden la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso y de su vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara g e s e n Lo mismo piden para el responsable de Transportes, Oscar Puente, y para el titular de Interior, Grande Marrasca. Desde Podemos, mensaje más templado en el atril de Jone Belarra, que reconoce la labor de los servicios públicos. Si sobre la comunicación del gobierno y su actuación, dice que ya se verá. Creo que hoy no es el día. Creo que hoy lo que toca es agradecerle a todas las profesionales y los profesionales de los s e r v i c i o s Servicios públicos. Llegará el momento de evaluar la acción del Gobierno, llegará el momento, si es su caso, de exigir responsabilidades, pero creo que hoy es el día de agradecer a los servicios públicos. No están contentos en Podemos con la actuación del Gobierno, en todo caso, la izquierda asocia del PSOE no se contenta con eso y pide la comparecencia, además de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y del director del Servicio de Operaciones de Red Eléctrica de España, Eduardo Prieto. Red Eléctrica, que ha dado esta mañana explicaciones técnicas, certifican que. Que el sistema fotovoltaico y nuclear se desconectaron automáticamente por seguridad. ¿Pero por qué lo hicieron? Pues esa es la parte que se desconoce o al menos que no se ha trasladado a la ciudadanía y que es fundamental determinar para que no vuelva a repetirse. Sabemos que no es un ciberataque, o al menos eso es lo que dice la Red Eléctrica, que tampoco apunta a un fenómeno meteorológico, así que. ¿Qué es lo que ha sido, Patricia Gijón? Pues todavía no hay conclusiones definitivas y llevará tiempo conseguirlas porque el sistema eléctrico es muy complejo. Pero con los análisis iniciales de red eléctrica, habla de pérdida de generación motivada por dos desconexiones separadas por un segundo y medio. La primera pudo superarse, pero la segunda no. Y esta fue la que llevó a cero a todo el sistema. Un doble apagón que empezó en el suroeste de España, aún no se ha concretado la zona, y en los que tuvieron que ver las renovables. El director de servicios de operaciones de red eléctrica, Eduardo Prieto, apunta a la solar. Aunque pide no especular. Por la zona q u e he comentado, suroeste, pues es muy posible que la generación aceptada pueda ser s e l a Pero como digo, aunque no tengamos la información, no podemos concluir absolutamente nada. Aún es pronto, por tanto, para evaluar si fue un error humano, dice también Prieto, que descarta rotundamente ciberataques. La Cruz Eléctrica cuenta con. Todas las medidas de protección en materia de ciberseguridad. Por tanto, aunque todo es posible,、pues、es un evento de probabilidad、eh, pensamos, baja. Y en todo caso, una vez hechas las auditorías correspondientes con estos tres organismos, podemos afirmar rotundamente que no. Asegura Red Eléctrica que ha tomado medidas de salvaguardia para que no vuelva a ocurrir algo así. De momento, normalidad. Hemos superado ya el primer pico de 28.000 megavatios y el sistema se prepara ya para la próxima hora punta a las 9 de esta noche. Bueno, estamos, por t a n d o en un día de transición entre la búsqueda de responsabilidades y poner orden en todos los servicios afectados. Para empezar, el tráfico ferroviario, que ha sido el más perjudicado en cuanto a retrasos o cancelaciones. Muchos pasajeros, como saben, se quedaron tirados en el nudo de comunicaciones que es Madrid-Atocha. Y esta mañana Margarita Zavala han agradecido la solidaridad ciudadana mientras se iban recolocando. Sí, nos lo han repetido varias veces, varias personas. Ayer lo pasaron realmente mal, sobre todo los que se quedaron varados en medio de la nada. Muchos llegaron aquí, pasada la m e d i a n o c h e tras un día para olvidar, pero llegaron a Atocha y al menos se encontraron con mantas de cruz roja, agua, sándwich y caldito caliente de la UME. Y hasta ahora, unos siguen a la espera de que salga el tren y otros buscando alternativas. No sabemos si saldrá o no saldrá el tren, porque nos han comunicado que sí que había servicio. Pero no sabemos si tendrá retraso o no tendrá retraso o lo que tendremos que estar aquí. No, s han puesto unos autobuses. Es que si nos vamos cinco días y perdemos dos, no, no vale la pena. Nos volvemos en autobús a Zaragoza. Sigue habiendo muchos、eh, intentando viajar. Ha habido un momento en el que el personal de la estación ha necesitado de un megáfono para poder organizar la situación. Los trenes siguen saliendo, curiosamente, con pasajeros de diferentes compañías. Y también nos hemos encontrado con algún pasajero con el billete en el móvil y poca batería, temiendo que no iba a poder enseñarlo cuando se lo pidieran para viajar tras tanto tiempo esperando. Vamos a terminar valorando la importancia de lo analógico en estos días. Bueno, el servicio de cercanías de Madrid, como ustedes ven, ha ido poco a poco. Poco Recobrándose, pero en Barcelona, cuando no es por una cosa, es por otra. Rodalíes tiene retrasos y hoy no ha sido una excepción. Durante toda la mañana ha sido complicado coger Barcelona Ricard Jiménez cualquiera de los convoys. Sí, de hecho, a las seis y media de la mañana, desde Rodalías anunciaban la suspensión total del servicio al no poder garantizar, decían, la seguridad de los pasajeros. Cuatro horas y media más tarde, han restablecido parcialmente los trenes de las líneas más utilizadas: la R1, la R2, la R2 Norte, R3, R4 y R11. Y así los muestran a través de los paneles, donde, por cierto, no aparece ningún tren con demora. La realidad, según los usuarios, es muy diferente. He podido utilizarlo, sí que es verdad que. Al tercer tren que anunciaban. No he podido ir al Vila de Can, ahora tengo que coger el autobús. Pero no sé la frecuencia cómo se verá afectada, porque esto es un caos. Muchos usuarios critican la falta de transparencia por parte del g o b e r n que defiende su actuación asegurando que han informado a la población según los protocolos previstos. Bueno, ayer se dieron mil circunstancias, ya lo saben bien ustedes. Las personas atrapadas en ascensores, las que no podían subir a sus casas sin ese ascensor porque eran mayores o discapacitados. Los 5.000 litros de gasoil, por ejemplo, que la UME tuvo que llevar a una cárcel de Sevilla para que mantuviera el flujo eléctrico. Y ahí en Sevilla nos vamos a quedar, pero en la estación de Santa Justa, porque allí algunos viajeros m a r c h a c o n han empezado a impacientarse. Confusión y nervios entre los cientos de viajeros arremolinados en Santa Justa. Algunos han pasado allí la noche. Otros siguen esperando, aunque lo cierto es que hasta ahora la situación se va recuperando de forma lenta y progresiva. Desde las 8 de la mañana se recuperó el trayecto íntegro Sevilla-Madrid. Los primeros en salir fueron los pasajeros que tenían billetes desde ayer. Para el resto tocaba esperar. Esperando, y no sé si voy a salir no todavía. ¿No saben? ¿No han dicho nada? Que no saben nada. Entonces hay que esperar, es lo que dicen. Claro. Y me han dicho que me ponga aquí y, y mira qué hora es. Hay nervios porque muchos siguen sin saber cuándo podrán volver a casa. Y con todo, estas comunidades son afortunadas porque resulta que es que en Galicia, Ángeles, San Luis, el tráfico ferroviario está suspendido. Sí, está suspendido el tráfico, lo que es la conexión con la meseta, con Madrid, a través de la línea AVE, pero también todas las conexiones interiores que tenemos aquí en Galicia A h y la conexión CB, e que nos une Galicia y Asturias. Renfe pide que los usuarios no acudan a las estaciones de tren, pero lo cierto es que esta mañana muchos viajeros les ha pillado con el pie cambiado y ha habido mucho desconcierto. Eu y a Coruña, cero información de momento. Bueno, está, me acaban de decir que no va a haber servicio, que e s t á c a n c e l a d a la red de electricidad y que va a ver. Si mañana se retoma, pero en un principio no hay ningún tipo de información. Y todavía no tenemos información. Renfe todavía no ha aclarado en qué momento se va a poder retomar, al menos lo que es la conexión aquí interior en nuestra comunidad. Esto ha hecho que muchos autobuses se hayan quedado sin plaza y aquí, como en otros puntos de España, pues también ha favorecido el compartir coche privado. Así está la situación en Galicia. Bueno, en cuanto a los colegios, hoy no ha sido jornada lectiva en la comunidad de Madrid, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja. Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón. En todas ellas las aulas están abiertas para que los padres concilien, pero no se imparten clases. ¿Cómo está siendo la jornada en Zaragoza, Luis Puyuelo? Los alumnos de infantil y primaria han acudido masivamente a clase, aunque ha habido más ausencias entre los adolescentes de secundaria y bachillerato. En esta jornada tan especial, no han adelantado temario, han aprovechado el tiempo para reforzar materia o realizar actividades lúdicas. La presidenta de la Asociación Aragonesa de Directores de Colegios, Sara Jiménez, señala que han priorizado sobre todo l o e n funcionamiento de los servicios de comedor después del caos que se vivió ayer.、Eh, desde ayer por la tarde y hoy por la mañana han estado. En contacto con los equipos directivos para intentar organizar y que se pueda dar el servicio con normalidad. En el caso de Aragón, han tenido que suspender hasta la semana que viene las pruebas de acceso a formación profesional en varios institutos. En los hospitales está siendo un día difícil. Los grupos electrógenos han salvado la actividad en las últimas horas, pero solo en las urgencias. Ahora hay que volver a las citas, a la actividad de los especialistas, al día a día. Algunos、eh, compañeros han tenido que、eh, permanecer la noche en el hospital porque los buscas no funcionaban bien. Y, pero vamos, hoy en principio、eh, se iban a restablecer los quirófanos con normalidad. Y las consultas, lo que me consta es que alguna se tuvo que suspender, pero en general no. Normalidad, totalmente. Tenía programada la visita, me han atendido a la hora, me han hecho unas pruebas y han podido consultar datos en el ordenador. Todo normal. Nos han cogido a la hora y nos han hecho la prueba bien. ¿Cuánto e r el tiempo, un poquito? Una buena. Llega con 15 minutos de antelación y me estaban llamando ya para entrar. O el sea, problema no se sintió ni uno. Los métodos de pago, como les contaba en portada, se han recuperado, aunque es verdad que están fallando en algunas ocasiones. En el mundo de la empresa, sobre todo en la restauración, en la hostelería, ha habido importantes pérdidas de hasta 1.300 millones, Ana de Gracia, para los autónomos, según ATA. Sí, una cifra que puede incluso ascender, Elena, a la espera del balance oficial. Los autónomos calculan que un trabajador ha perdido de media 650 euros este lunes por el apagón. Grandes empresas como Volkswagen o agroalimentarias han tenido que parar las máquinas. En el caso de Volkswagen Navarra, poco a poco se recupera ahí el suministro, pero sin volver a la normalidad plena. En declaraciones para Onda Cero, Lorenzo Amor, presidente de ATA, confirma los datos ofrecidos por la COE: se estiman pérdidas del 0,1% para el PIB. Hay poblaciones como p u e d e ser Jaén, como p u e d e ser algunos pueblos de Córdoba, que bien entrada a las ocho y media de la mañana todavía no habían recuperado la luz propia COE, que、pues、ha estimado una pérdida del 0,1 del PIB, lo que nos acercaría entre 1.600 y 1.700 millones de euros. A todo ello se suman voces como las de Josep Sánchez Gibre, presidente de Fomén del Trebal, quien ha pedido al gobierno que abandone el debate sobre la continuidad de las centrales nucleares, asegura que no se puede prescindir de la energía nuclear. Bueno, pérdidas en las empresas y en los autónomos, pero claro, también daños económicos para los particulares, para los que han perdido un vuelo, para los que han tenido que pasar una noche en una ciudad distinta con el consiguiente gasto de hotel. O los que tenían alimentos en la nevera y se han echado a perder. ¿Qué hacer en estos casos, Jorge Infer? Pues el Ministerio de Consumo ha lanzado una guía recordando que los afectados tienen la consideración de consumidores vulnerables. En materia de transportes, por ejemplo, se recomienda conservar cualquier documento acreditativo. En el caso de cancelación de vuelos, se tiene derecho al reembolso. Si hablamos de la circulación de trenes, cuando el retraso haya superado los 60 minutos o se haya cancelado, también se puede reclamar el reintegro total.、En、si no se ha alcanzado Ese tiempo que establece el reglamento europeo de ferrocarril, desde FACUA su secretario general Rubén Sánchez informa que también hay derecho a una compensación. Si yo tengo derecho a un 25% de devolución del precio de mi billete si llego X minutos tarde y me reubican en otro tren hoy, sigo teniendo derecho a que me paguen la compensación económica, que me paguen esa, ese porcentaje del importe del billete, aunque viaje a posteriori. Ese derecho no se elimina en una situación de causa de fuerza mayor como la que ocurrió. Ayer. Por lo que se refiere a la cancelación de eventos, la suspensión da derecho al reembolso de la totalidad de los pagos que se hubieran realizado. En cuanto a la indemnización de los daños por interrupción del suministro eléctrico, se recomienda consultar las pólizas de seguro contratadas para conocer los derechos, como pueden ser posibles compensaciones por pérdida de alimentos o por daños en aparatos eléctricos. Bueno, la Península Ibérica está hoy en boca de todo el mundo. España, Diana Rodríguez, en las portadas de Medio Planeta. El apagón es portada en prácticamente toda la prensa internacional, donde la palabra más repetida es caos. Los diarios británicos The Guardian y The Independent、eh, titulan por lo caótico que fue y recuerdan que España tuvo que declarar la emergencia nacional. En el argentino Clarín leemos caos en España por un apagón, el italiano Corrier de la Sera, el apagón paraliza España y Portugal, vuelos y trenes parados y las ciudades sumidas de nuevo en el caos. Mientras que la CNN hace hincapié en que todavía no está claro qué originó todo Que todo se fuera negro. Un apagón caos, masivo dejó sin electricidad a toda España y Portugal, causando caos en aeropuertos, estaciones de tren y carreteras. Simplemente se desconocen las causas. Al otro lado del charco, el New York Times y t h e Wall Street Journal hablan de un apagón masivo capaz de paralizar todo un país, el Financial Times, que lleva a su portada una imagen demoledora, la de los trenes en medio de la nada y los pasajeros atrapados. Noticias Mediodía. Una motera nace para. Sus semifinales, Oscar Conde. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Duelo español de banquillos entre Arteta y Luis Enrique. En ese Arsenal p a r i s s a i n t g e r m e n d a esta noche el pistoletazo de salida. a Unas semi-Champions en las que mañana el Barcelona recibe en Monjuic t al Inter de Milán. Balde y Lewandowski seguirán siendo baja en el conjunto Blaugrana. Un Barça que, tras conquistar la Copa, quiere también seguir soñando con la Champions. Partido. De ida, que va a ser el número 100 con el primer equipo azulgrana de Lamin Yamal, que hoy ha comparecido en rueda de prensa, mandando también un mensaje a los que le acusan de estar crecido. Lamin Yamal. No todo el mundo todo e lo m u n d lo hace. A mi edad, pocos jugadores hayan tenido tantos partidos con un club tan grande como el Barça. Tener la continuidad que tengo y al nivel al que estoy jugando con 17 años en el Barça no lo hace cualquiera. Entonces, yo creo que es eso lo que más valoro.、Eh, a lo de la época de Lamin Yamal, pues espero que sea la época del Barça. Entonces, nos irá bien a los dos a mí y al Barça. c u a n t o me gane, no me pueden decir nada. Cuando me gane, sí. En el Real Madrid, r u d i que ha sido operado de una rotura parcial del menisco externo de su rodilla izquierda, estará de baja entre seis y ocho semanas. Es duda también, Ceballos, por un leves e guince de tobillo para este fin de semana. Apunta a perderse durante el Celta Mendy, que esta tarde pasa a pruebas médicas. Se recupera hoy el partido de s e g u n d a aplazado ayer por el Apagón. Ese Almería de Racing de Ferrol se está desarrollando también ya con normalidad. La jornada del Mutua Madrid Open de Tenis, que ayer también tuvo que ser suspendida. Y en baloncesto, el Real Madrid recibe al o l i m p i a c o s en el tercer partido de una serie de cuartos de la Euroliga. Dominan los griegos, 2-0 en la eliminatoria. Llega la n o